Un pequeño egoísmo o manía personal la lleva a recorrer librerías donde resurgen depósitos editoriales. En el purgatorio de libros y discos reaparecen en mesas de saldo publicaciones ya olvidadas, opcionales de diarios que luchan por mantener a sus lectores ofreciendo suscripciones o la membresía a un club que ofrece descuentos en esparcimiento. Ese afán es el que la impulsa a usar su receso de invierno a completar colecciones que quedaron inconclusas, solazándose en que podrán ser el bocado de futuros herederos. No repara en que ella también fue prenda del cajón de vinilos de un pariente lejano, descartando para empezar los de música clásica y los funcionales, al estilo Fausto Papetti. hacer con aquello que recibimos de un ser querido? Las deudas no se heredan, suelen decir los amigos para darnos consuelo. Como si cada herencia implicara un bien preciado o un modo grato de tener presente a quien ya no está. Podría llamar TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo, a la pequeña alegría que experimenta al recordar los distintos instantes en que se apropió de los fragmentos de una colección. Una colección que ahora conserva completa, congratulada por esa totalidad, más no sea como elemento decorativo en una casa nueva o ansia de posteridad para quien repare en hábitos de prolijidad y cuidado. Desde luego, también puede pensar que al completarse esa colección, La que se reagrupa en realidad es ella, mixturándose entre todas que fue al obtener cada pieza, cada elemento de la colección por separado, con el recuerdo eficaz de esos momentos. Porciones. Ladrillos de uno mismo. ¿Te pusiste a pensar hoy, martes 17 de julio? Estas colecciones te quedaron inconclusas. ¿De qué modos distintos buscas construirte a partir de cada obsesión o sello personal? ¿Qué fuerza moviliza a quien encuentra entre distintas piezas aquella que le falta? Un armado dentro de otros armados dentro de otros armados desiguales en sucesión en su propio universo que nos haga sentir complemento o pertenecientes a una agrupación de cosas sencillas, que sea descubierta una y otra vez por ojos nuevos para heredar o sencillamente atesorar un gusto personal. Aquí comienza Ojo de Buey. Vamos a la plaza, hágamelos chupetín en el medio del camino. Berretín te quiero ver aquí, en los puebas en saldremos todo empieza al ver, jamás y tanto fuego en la plaza corrego, de bajando de defensa. Buenas tardes, esta es una nueva edición de Ojo de Güey A partir de este momento, casi las 5 y 20 de la tarde Como decía Celeste Carballo, Iniciamos este camino, este capítulo número 8, 9 Tenemos que fijarnos los libros de actas de la emisora eh, Para contratar bien, ¿Cómo te va Mauro? ¿Qué haces Matías? Acá estamos, programa 8 ¿Ocho? Ya lo pudimos ah, revisar bien, ahí en la base de datos Programa número 8 de Ojo de Güey Este ciclo que va por Radionauta de 17 a 18 Y hoy arrancamos bluseando con sí. Celeste Carballo Después de la viñeta que nos antecede Mencionando algunas cuestiones Algunas breves filosofías de sí. paso Algunos disparadores hoy vinculada a las colecciones, a aquello que nos queda inconcluso, a aquello que vamos reconstruyendo a lo largo de los meses o sí. años. Y quizás ya no sirva para nosotros mismos, sino también para nuestros herederos, en un poco la idea de aquellas líneas que siempre nos sirven de preludio a la conversación, a lo que viene, y la canción de Celeste Carballo 5 y 20... De la mañana, en ese caso. Sí, bueno, yo me confundí 5 y 20 de la mañana, 5 y 20 de la tarde, un poco a propósito también te digo, claro. porque el programa pasado habíamos escuchado a propósito del dúo Guerrero Escalerandi mm. su composición El Zorzal, sí, a quien sí. denominamos aquí el pájaro fisura, porque cantaba a diferentes horas incómodas de la madrugada y demás. Un oyente... Pájaro muy sí. querido y muy odiado también. Exactamente, exactamente. Pasiones. En la literatura folclórica tiene un montón de, de capítulos dedicados Y también eh, una oyenta que estuvo atentamente escuchando el programa pasado Me tiró una tarea para lograr que era averiguar por qué se le denomina así el pájaro de fisura Y lo hiciste la tarea Y sí, chumí un poco Y eh, parece ser que la contaminación lumínica sí. eh, Afecta el comportamiento de estos pájaros Que no distinguen entre la mañana y la tarde Eso me dijeron Entonces ah. cantan a cualquier hora porque siempre está, hay luz. Hay luz, Por claro. ejemplo, en la zona ahí de 7 y 66, sí. en las plazas, sí, que sí. antes era un poco más oscura, ahora parece, no sé, una sí, sí, plaza de estacionamiento. Parece Broadway, parece... Más o menos. Ahí es eh. eh, constante el canto del zorzal. Mirá, mira, no voy a prestar atención algún día que ande... O sea, de... no me baso en ninguna enciclopedia, son en, simplemente comentarios de gente allegada. Pero la, el origen de Pájaro Fisura viene por ese lado. Sí, aparentemente, esa es la... la la explicación que yo encontré y un buen cantar porque sin ir más lejos a Gardel lo han apodado el sorsar criollo es cierto bueno cerramos el capítulo sí sí sí, sí. Eh, para pájaros. cumplir porque nos debemos sí, al público sí, ¿no? sí, está bien no, aparte está bien que en la semana hubo una, alguna preproducción hubo algunas inquietudes en este caso eh, vinculadas a una canción que escuchamos y como decíamos abrió Celeste Carballo sí. de un disco que editó hace 20 años ya tercer infinito, así que ahí, ahí arrancaba Celeste, luceando la tarde. Para el programa del día de la fecha, nos vamos a adelantar a los acontecimientos del próximo 20 de julio. Eh, para el final del programa, Mauro tiene ahí una, algunas líneas respecto de la amistad y las diferentes formas en que se manifiesta en este universo conocido. Y también, después de la canción que escucharemos a continuación, nos inmiscuiremos Con Eduardo Rezano en su universo musical y poético. Eh, lo tenemos aquí, está esperando junto a Tamara en los controles técnicos. Su turno, ha lanzado un disco que se llama París en una semana en donde eh, los ojos del mundo, por algunos motivos deportivos, han posado su mirada en eh, Francia. Así que, bueno, nos vamos a preguntar sobre oportunismo Además de la poesía y la música ¿no? Bien, bien, así que enseguida ya Sí, ya, después de la canción Biblioteca Que forma parte de este disco De Eduardo Rezano, que se llama París Comunicate Al 451 6917 Ojo de güey, en Radio Nauta La bibliotecaria me llamó la atención, me pidió que leyera en voz baja y los demás me hicieron entender que no me quedaban amigos allí, que no esperara más que fría cortesía. Me ofrecieron tabaco y algo de comida para el viaje y me fui sin saludar como acostumbraba. Abajo recuperé el aliento condensado en el vidrio de una ventana sucia, imposible de abrir desde hacía dos inviernos. Tan rápido pasa el tiempo que no lo vemos pasar. Ja, is ja, is ja, Como que, que, social, que, que la tierra sol, estaba estaba solo, totalmente solo. Sol, era solo. de los había de la tierra cedía, le dio casa pequeña. Por fin oyó voz, vio luz y sumergía, Le dijeron que tenía todavía media hora hasta Waldaf, pero eran solamente instantes y luego se erguía, sereno, firme, tranquilo, como si un juego de sombras hubiese desfilado ante él. No sabía nada más. Hacia el atardecer llegó a lo alto de la montaña, al campo de nieve, desde el cual se volvía a descender por el oeste a la llanura. Se sentó allí arriba en el suelo. Al atardecer el tiempo se había serenado. Las nubes estaban firmes e inmóviles en el cielo. Hasta donde la vista alcanzaba, nada más que cumbres, de las que se desprendían vastas laderas y todo tan quieto, gris, crepuscular. Se sintió espantosamente solitario. Estaba solo, totalmente solo. Quiso hablar consigo mismo, pero no podía. Mándanos un WhatsApp al 221-670-5190. 670-5190. Y ahora son 23, sí. 23 los minutos de las 5 de la tarde. Seguimos haciendo Ojo de boy por Radio Nauta 106.3. El teléfono fijo sigue siendo 451 69 17. También pueden buscar la página web de Radio Nauta, www Radionauta www.radionauta.com.ar Bien. Para escucharlo en cualquier lugar del planeta Perfecto, como puede escucharse Por ejemplo en, en París Con una, no sé qué hora serán allá Este programa en el que tiene invitado A un músico y escritor De la ciudad de La Plata Que le ha dedicado un, un disco Entre los cuales se encuentra el tema que acabamos de escuchar Biblioteca, Eduardo Rezano Bienvenido aquí a Ojo de Güey Gracias, ¿Cómo va eso? Bien, bien, Estamos. Bueno, antes, por si, para sin pelos en la lengua, hablemos sobre el oportunismo de la publicación, el lanzamiento de este, de este disco en eh, semanas en donde, bueno, París ahora está, vuelve a estar de moda por los, eh, por los festejos, por el Mundial, por los saqueos mismos en el centro de, ahí de, de ese país. Eh, y, y vas, ahí, eh, ¿Ya habías programado el lanzamiento? ¿Ibas siguiendo las alternativas del Mundial? ¿Cómo fue? ¿O simplemente, bueno, fue una... Rara y feliz coincidencia. No, sí, primero se iba a llamar Río de Janeiro, después <risa> este, Después este, Bruselas y finalmente se llamó París. París, quedó París. Sí. Este, Por alguna razón esas capitales... Y o... porque primero era favorito Brasil para ganar el Mundial, después Bérgica, Bélgica. Bélgica, está y bien. Francia. Y fue quedando... Y quedó Francia al final, entonces <risa> tuve que cambiar algunas cosas y, y se llamó París. París eh, es toda composición de Eduardo Rezano Lo dice eh, Escrito durante mi estancia en esa ciudad Entre 2016 y 2017 Fue un viaje eh, Pensado para la escritura algunos otros eh, elementos Te llevaron allí? Eh, <coughs> sí, otros elementos eh, Fue a raíz de que mi pareja Obtuvo una beca eh, para, Por sus estudios Ella está uh -huh. haciendo un doctorado en Cotutela con una universidad allá de París y este, entonces tuvo esa beca y, y bueno, yo me fui con ella este, de colado. Este, y bueno, aproveché estando allá, aproveché la tranquilidad este, que tenía para, para escribir Escribí bastante, leí bastante. Un, un disco, un, un audiolibro, ¿cómo te...? Te gusta pensarlo, porque eh, cuando llega la noticia de, de, del, del disco, eh, uno que bueno está todo el tiempo escuchando música y le gusta perderse en las relaciones entre los músicos que. Que, que publican y que editan discos hay en, por momentos cierta relación o cierta sonoridad que atraviesa la producción de los músicos locales y sin embargo París aparece ahí como con otros colores, otro, otro paisaje musical que tiene mucho que ver con lo poético pero a su vez aquellos que conocen tu música y tu poesía es algo que digamos un, un devenir en, todo, en toda esa, esa producción, esa obra que, bueno, que se manifiesta y bueno cómo, cómo lo tomas, más como un trabajo Musical, un trabajo poético? Eh, sí, no. Entre audiolibro y disco me dio con la palabra disco. Este, audiolibro no, no es una palabra con la que esté familiarizado. Eh, y sí, fue un trabajo musical hecho a partir de, de, de una serie de poemas, como vos decías, escritos allá en, en París. Eh, y. Y sí, bueno, el, el estilo en el que se encuadra es el, el, supongo el que vengo trabajando desde hace años, eh, no, no, no, es, no hay una ruptura en cuanto a eso, por ahí hacía rato que no, mmm, que no producía eh, algo, algo así musical, eh, venía un poco alejado de la música, si bien varios años atrás era quizás mi, mi actividad principal. Uh -huh. Eh, y bueno, fue, fueron las ganas de, de retomar la labor eh, compositiva de, de hacer un poco de música y, y se me ocurrió trabajar sobre estos poemas este, que bueno, que también, puede, también lo siento cercano a, a, a digamos, publicar este, este disco me produce una sensación parecida a la de publicar un libro también porque de alguna manera eh, los... Eh, Los poemas incluidos ahí forman parte de lo que será un libro más adelante. Esto sería como un adelanto de ese libro también. Bien, o sea que las, las, los poemas no son canciones, digamos, sino son. No, no, no son canciones, están dichos e eh, interactúan con la música. No, la música no es un acompañamiento, sino que interactúa y, y, y le otorga otro sentido también a las palabras. Eh, son. es 24 minutos, eh, aproximadamente lo que. Insume en escucharse eh, París, que tiene un, una, ilustra una ilustración de Carolina Soler para la portada y que está, eh, tiene la participación de Federico Núñez en clarinete, Marina Raceigor en el chelo, Gastón Paganini en el bajo, el resto de los instrumentos que se escuchan, ejecutados por el mismo eh, Eduardo Rezano. Pensaba a propósito esto de esto de, de la obra, aquellos que conocen a a Eduardo Orsano sabrán que tiene como dijo, una actividad musical que de repente quedó no sé si pospuesta pero no sé, estaba ahí como latente durante varios años en la, en, entre medio de los cuales se fueron publicando algunos, algunos libros entre ellos Alcohol para Después de Quemar que lo encontré revisando en, en la biblioteca y lo traje como para que esté ahí, nos acompañe acá en la, en la, en la mesa de, de, de trabajo hay... Una, una motivación que a vos te, te mueva digamos, a, a hacer eh, a, a las publicaciones Tanto sea en formato de libro, como musical Porque bueno, siempre por ahí eh, a veces una, una, una pregunta Como que obliga a reflexionar sobre, ¿no? sobre eso ¿Para qué hago las cosas que hago? No solamente en el plano eh, artístico Sino también en el, el más rutinario de, de, de todos sí. eh, Relacionado a, al arte Pero en este sentido, ¿alguna vez te... Tuviste a, a, a preguntarte sobre las motivaciones y los por qué? Sí, bueno, la motivación de, de, de, de escribir, de tocar, de, de componer música, eh, tiene que ver con, con el deseo de hacerlo, con, este, con algo que, que más, um, casi se impone, ¿no? Es una actividad que se me impone, no es algo que yo diga voy a hacerlo o no lo voy a hacer. Es algo que, bueno sale o sale como, hmm. el, como el, no sé si es el loto o el quinceis que sale o sale <risa> el loto este, y, <coughs> y después la motivación de, de hacerlo público eh, sí, es una, es una cuestión de, de que ver que la obra este, terminada si se le puede llamar terminada eh, cobra vida propia, entonces uno le dice, bueno eh, eh, viví este, yo ya digo, bueno eh, escribí, escribí lo que sería un libro quiero publicarlo y quiero que Que, esa, que ese libro tenga vida propia y, y, y circule este, que ya, bueno como un, un hijo que, que que se hace grande y hay que dejarlo que, que, que se muestre y que, y que genere algo él por sí mismo ¿no? yo creo que el, la obra artística eh, es generadora generador, generadora de cosas eh, en la mayor parte de las veces de cosas buenas y entonces me parece que la obra artística, literaria, musical, lo que sea hay que dejarla que circule ¿Encontrás, eh, encontrás en, mencionábamos la estadía en París ¿Encontrás en los viajes o en, en las permanencias en ciudades eh, distintas inspiraciones al momento de, de, de la escritura de, o de, del proceso artístico, por así decirlo de movilizarte en otros otros ambientes o con otra gente Sí, yo creo que mmm, las veces que me han tocado mmm, digamos, no, no viajar de vacaciones, sino de pasar temporadas largas en otros en otras ciudades. Eh, eh, eh, he escrito más eh, con, en, en cantidad sí. que estando acá en La Plata en mi vida más rutinaria y más. Este. Quizás esos contrastes que uno vive al, al cambiar de realidad y de meterse en otras culturas y conocer otro tipo de, de gente, otro tipo de vida. Este, en, a, en, a mí me moviliza y, y me hace producir más La vida propia De la obra de Eduardo Rezano bueno, Lo ha llevado a, a viajar O inclusive a tener eh, ediciones Por ejemplo Alcohol para después de quemar es, Tiene una primera edición En, en Chile sí. y, y después se editó Acá en la Argentina Pero también hay cosas en, sí, en, y, en, y en ese España mi, Ese mismo en libro mi también se editó en España En, en, en el año En 2016 Son, son propuestas que vos vas impulsando o que, que recibís, evaluás y das y para adelante. Y la mayoría de las veces las impulso yo. Eh, trato de ir este, haciendo, conectando una cosa con otra y bueno, logrando que, que los libros se publiquen en distintos lugares. Algunas propuestas están recibidas. Ahora, el, este, año, este año salió un libro mío en Italia. Este, una traducción de Nocturna, libro nocturno. Uh -huh. Y bueno, eso sí, me lo propusieron, no sé cómo alguien interesó y salió. Este pero generalmente yo ando atrás de, de que las cosas funcionen, si no es Sí, sí, sí. sí. Todavía no. Claro, van. O, ojalá este más adelante eh, reciba más propuestas y si no, las, no no salga tanto de mí buscarlas las cuestiones. Bueno. Este, pero bueno, por ahora vamos ir tirando ¿Y, y esos vínculos siempre los generás eh, Vos en este caso Hubo así como intereses En el hecho de la publicación en Italia Que te llegó la, la propuesta Sí, eso, eh, la de Italia es una editorial Que, que está tra traduciendo Algunos poetas este, Sudamericanos y, y bueno De, de contigo que de una de una poeta que publicó ahí, le llegó la recomendación al editor de que leyera lo que ah. yo hacía y, y bueno, y así y, bueno. y me llegó la, entonces le, le interesó y me, me propuso editarme ese libro claro. traducirlo al italiano porque es gratificante, está bueno cuando te encontrás con un poco una recompensa, entre comillas de, de, de lo que uno hace con, por necesidad de expresarte, pero a la vez tiene ese ese gusto también para, para otras personas y que, que lo destaquen o que, claro. o que no vean también la necesidad de, de publicarlo y más en otros sí. en otras capitales, otras ciudades sí sí, sí, sí y después bueno, en España eh, publiqué tres libros ya y eso tiene que ver con haber vivido allá sí. dos años más o menos viví y, y bueno, y un poco eh, me metí en el ambiente de, de Barcelona primero, de, de Madrid después y eso bueno, también así que no tenga eh, sea considerado también ahí, ahí también la autogestión es la, lo que prima porque vos decís bueno, la mayoría de las cosas y ediciones eh, están impulsadas por mí que... impulsadas por mí en el sentido de de, de de escribirle a este y escribirle a aquel diciéndole, mira tengo esto, fíjate si te interesa eh no es que yo autogestione el, el, el libro, ¿no? o sea, los libros salen por editoriales ¿no? que tienen su propia estructura ¿no? yo simplemente aporto como, como autor este, muestro, les interesa y bueno y llegamos a un arreglo y sale En La Plata siempre cada tanto sale alguna, alguna nota sobre el boom literario eh, platense, parece que cada tanto eh, aparece eh, vos Tenés ubicado, viste que así como se habla del, del rock platense, de todo, como que necesariamente La Plata, así como un montón de lugares, tienen su característica distintiva respecto a alguna actividad eh, particular. Eh, ¿Te reconoces como parte de una degeneración eh, eh, y tenés colegas con los que te juntás a, a dialogar sobre bueno, el rumbo de la cultura, el rumbo de la poesía o el rumbo propio de las vidas que hacen eh, eh, producir esa obra? Eh, me junto con. Tengo amigos este, que escriben, eh, me junto, conversamos, pero no. No sé si hablamos de un rumbo que. Y no sé si hay una, una poesía platense, no, no me suena que. Este, creo que hay, hay mucha gente que, que escribe y, y, bueno, algunos se sentirán más emparentados entre sí, otros menos. Y hay, y hay distintos estilos, distintas. Un, Y no sé si hay un rumbo en la poesía platense. Ahora, bueno, hay, hay, hay cierta ebullición. Este, bienvenida. Y, pero no sé si se puede, si se puede hablar de, de poesía platense como, como se suele hablar de rock platense. Que, que Tampoco yo sería el indicado para pensarlo del todo el tema del rock platense. Sí, si, si, si hay, bueno, hay mucho rock en La Plata uh -huh. y hay bandas buenísimas. Este, pero no sé si hay una manera de hacer rock que sea platense, no estoy seguro ¿no? Por ahí, otros que conocen más sabrán, lo, por ahí lo pueden decir estamos hablando con Eduardo Rezano que eh, bueno, está acá porque lo invitamos a hablar sobre eh, París el disco que sacó hace unos días eh, que está eh, disponible para escuchar en las plataformas digitales como YouTube, Bandcamp, Spotify y también bueno está la expectativa siempre cada vez que aparece un, un disco de eh, bueno de presentarlo en vivo de, de tocarlo y tenés, vos eh, pensaste en instancia estás eh, evaluándola tenés ganas eh, sí no no estoy seguro eh, de presentarlo eh, eh, sí eh, algo lo pensé mientras lo, lo grababa pensaba en la posibilidad de presentarlo pero bueno sería un un trabajito de sí, de ver cómo, cómo armarlo, no, no es tan fácil, no es tan fácil, habría, bueno tendría que. que hay pistas que tendría que ir grabadas, este, y algunos de los músicos tocando encima, pero todavía no estoy seguro de cómo. lo estuve pensando un poco presión? pero no todavía no lo defino, digamos. No es, algo, no es algo imprescindible no, no, no está pensado como para el lanzamiento acompañado de una presentación y demás No, no es necesario no no es... Serían, mm. por ahí sería lindo hacerlo pero, pero bueno, el disco eh, ahí está ya para está, escucharlo, sí, sí, sí. No, no va a salir eh, físicamente, solamente va a estar en, en las plataformas digitales sí. en, de internet y, este, y bueno, y ojalá se escuche ojalá alguien Alguien se interesa en escucharlo. A, a diferencia de... Eh, eh, bueno, la, la música y las plataformas digitales tienen la ventaja, de alguna manera, por, sobre las publicaciones eh, físicas, de tener ahí un, un registro de la cantidad de vistas, de escuchas, de, de visitas. ¿Estuviste en estos días viendo a ver si, si cambiabas, si aumentabas, si quedaba en una meseta la cantidad de, de escuchas o...? Eh, es algo que, bueno, publicaste, quedó ahí y, bueno, esperás. Sí, eh, sí me, al principio me fijé, eh, creo que por YouTube se, se escuchó bastante, por Bancam también, y ahora acaba de aparecer en Spotify y en, el, y en unas cuantas plataformas más que ni, ni sé cuáles. <risa> aparte, por ahí para escucharlo hay que estar suscrito, y yo no estoy, estoy suscrito a Spotify, así que ahí lo escuché, pero. Ahí, en, Este, pero recién aparece ahí, así que no, no tengo todavía datos de. Pero bueno, a, a veces el tema es no, no obsesionarse, no obsesionarse con, con, sí. con ver A ver, como cuando estás en Facebook y decís, me habrán puesto me gusta o no. Sí, ¿viste? Sí, sí. Hay que tratar de, de, de relajarse y no, no obsesionarse con, con eso, si no se pierde mucho tiempo. Eh, un, un tema que a mí siempre me llama la atención de la, de la propuesta, digamos, o que a mí me, me despierta es el, el sentido del humor. Es algo que. Que siempre... Bueno, justamente estaba... Eh, cuando estaba ojeando en el colectivo Alcohol para después de quemar Y que hoy temprano hablábamos del pájaro fisura Hay un poema que se llama Música Y justo habla también de un, de un pájaro Que canta en re menor Y en un momento de la descripción El, el, el narrador sale con una escopeta A ver qué pasa con ese pájaro que, que canta Y bueno, son cosas que de repente Uno despierta ahí una... Una, una sonrisa, eh, cuando no menos que me mercado de risa, ¿no? Sí, como, sí, sí, eh, sí. Llanamente, es algo que, que buscas interpelar a través del, del humor y esas eh, escenas ahí medio surreales, absurdas, que al mismo tiempo, por ejemplo, en, en, en el disco, aparecen algunas contadas en una atmósfera ahí medio, medio sombría también. Eh, sí, hay algunos claroscuros, digamos. Eh, el humor a mí siempre me interesó... Este, sí, sí, el, el humor no es que... Bueno, lo trabajo, yo creo que... No sé si lo trabajo... Sí, bueno, aparece y después lo trabajo también, ¿no? En, en la música, en, en la poesía y también en la vida cotidiana. Sí, yo creo que, este, que... Además, el humor es algo que, que, que me interesa y me divierte. Este, y, y bueno, y, y en... Por el contrario, también hay, como decías, atmósferas oscuras y el humor dentro de las atmósferas oscuras también genera cierto enrarecimiento que también me, me interesa. Estamos hablando con Eduardo Rezano, ya saben pueden eh, Como dijo, están en las redes sociales En uh. Facebook, le pueden pedir solicitud de amistad Y fundamentalmente Escuchar la música de París Que es el tema de conversación Que nos ha reunido Hoy acá, escuchamos al principio Biblioteca Y eh, como nuestro programa Se basa en las cosas que Miramos y después contamos Aquí en el programa Nos vamos a despedir de esta entrevista Con eh, Perspectivas Es el, la canción que Que hemos elegido para, para culminar esta charla, Eduardo. Recomendamos eh, entonces eh, buscar en YouTube, en Bandcamp y en Spotify, París de Eduardo Rezano y eh, entregarse a la escucha y ver qué pasa, qué pasa en ello. ¿Algo que acotar respecto de perspectivas? Perspectivas, estoy pensando cuál es. <risa> la del avión. La del avión. Este... No, no, vamos a escucharlo. A Bueno, Uy, gracias sí. por compartir con nosotros Un rato aquí Mirando a través del Ojo de Güey Bueno, no, gracias a ustedes Muchas gracias por, por invitarme Ojo de Güey Hablamos sobre la marcha Desde la perspectiva del avión Las nubes cubren la ciudad Desde la perspectiva de la ciudad Las nubes cubren el cielo e interfieren nuestro diálogo con el más allá. En el más allá aprovechan para hacer comentarios racistas y sexistas, para mostrarse tal cual son.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 Estamos adelante aquí en Ojo de Güey, dejo saludos para todos y todas. Eh, Eduardo Rosano, eh, quien tuvo estar recién hablando de, de París, su disco que se puede escuchar en todas las plataformas eh, sociales. Sí, sí, ya está. Sí. Ahí ya está incorporado, porque es verdad que eso hay como, como una, una uno se queda como escuchamos con la viñeta uno sí. se queda con los formatos físicos también, revolviendo discos o revolviendo CDs precisamente quería compartir alguna acotación personal Ajá. que tiene que ver con el reencuentro con discos que uno sigue comprando CDs cuando ya casi las computadoras, veo tu moderna computadora agenda como sí. ordenador, que ya vienen sin, sin bandeja para CD que es, es un verdad. formato que ya los nuevos lanzamientos, las nuevas las compañías ya no consideran el CD como formato, sino que ya está en, la, en las plataformas digitales O simplemente, bueno, en un pendrive, que ya también no es algo tan recurrente, sino que está todo alojado en una gran nube, nube virtual. Sí. Pero uno que guarda cierto fetichismo, de hecho también el vinilo se ha vuelto como a, a imponer y ha habido lanzamientos, pero uno que guarda ese fetichismo por los, los objetos... Eh, se encuentra con CD quizás que, que no tuvo en su momento y que ahora los encuentra y los va y los compra. A mí me pasó estos últimos días estar revisando un disco que grabaron Liliana Herrero y, Herrer y Juan Falú, sí. hace ya en el año 2000 lo grabaron, sobre el repertorio del Cuchile y y Manuel J. Castilla. Así es. Entonces ahí era un disco que yo había escuchado en, en casas de, de uh -huh. amigos precisamente y me dio, me dio el gusto, me dio como... No, No dudé en tenerlo y en atesorarlo en mi discoteca sí. y en estarlo escuchando en estos, en estos días. Así que a partir de eso surgió un poco la idea de hablar de estos lazos, poner un poco el, el ojo de buey, hablando un poco de, por fuera de, de, del programa, cómo se daban estos nexos, estas amistades o estos encuentros que tienen que ver también con lo artístico. Y uno pensaba en la imagen de un patio salteño. Uh -huh un patio salteño regado lógicamente de, de vino, Así regado es. de hasta puede ser de, de empanada, si quiere de algo dulce, algún que dulce y de anécdotas, anécdotas de historias reales o no de personajes que van pasando, de algunos que ya pasaron pero que dejan el, el, el puntapié para una creación y cómo se va dando esas, esas formas musicales, esas formas literarias también, esos versos. Uh -huh. Y un poco pensaba en la imagen del de Cuchile y Samón y de Manuel J. Castilla quienes han sido una de las grandes duplas compositoras, creadoras del folclore y de, de toda la, la música eh, argentina, cómo habrán sido esos encuentros con otros poetas salteños para alumbrar las zambas, para alumbrar las, las, las diferentes composiciones que, que han hecho en, en, en, sus, en su historia. Además que en el caso precisamente de Ley Samón y, y Castilla, eh, prácticamente la mayoría son himnos. Ese, ese disco que vos mencionás, Mauro, de Juan Falú y Liliana Herrero, se encargan de eh, interpretar eh, piezas eh, fundamentales del folclore del noroeste. Que, bueno, las noticias sobre los lugares y personajes siguen sí, actuales, porque muchas veces eh, los, los personajes eh, que protagonizan están, están vivos, vivas, o son lugares que, bueno, por lo menos se conserva el edificio a manera de patrimonio histórico. Así es, así es, y, y tiene que ver con eso, que, que te puede contar de, desde un encuentro, desde un encuentro creativo, y cómo se puede dar desde el noroeste, como decías vos, hasta también el centro del país, en uh -huh. diferentes lados, porque también pensaba el tema de, de abordar la, la amistad con, con, esos, con esos, esas cuestiones fortuitas Que, que premian, que uno lo, lo incentivan a, a, a componer o, o, o a producir y que decantan también en una, en una universalidad, por así decirlo. También otro ejemplo, porque todo viene a colación, un poco de la efeméride del próximo viernes, Exacto. que tiene que ver con un hecho... Ajeno a, a la historia de, de nuestro país, que se ha discutido y, y hay como esos debates generalmente que, que más en redes se propagan, como que a veces también son usados por, por cuestiones comerciales de cambiar el día. Ahora que los días se extienden a semanas también, uh -huh. semanas de, de, de la dulzura, padre, semana de la, de la amistad, de la dulzura. Y tiene que ver también con la posibilidad o lo que se ha incorporado en estos últimos años de modificar el 20 de julio que es el Día del Amigo sí. a propósito de una iniciativa que surgía de la llegada del hombre uh -huh. o aquel, aquella transmisión del la, de la, alunizaje sí. modificarlo al 19 de julio más vinculado a lo que es eh, también la amistad en nuestro país vinculada a la muerte de Roberto Fontana Rosa y también como un nexo pensaba en esos encuentros que alumbraron una gran una vasta cuentística sí. una vasta discursos también una vasta un vasto universo en ese caso anclados en Rosario en Santa Fe ...en Rosario, en el bar El Cairo... Así es. ...y como a lo largo de los años esos encuentros... ...quizás que ya se han convertido en un paradigma de la amistad... ...y hasta quizás uno piensa en términos de la amistad... ...esa cosa de reunión tipo polémica en el bar... ...hasta uh -huh. en un punto... Pero en ese caso han dado ese fruto y han, han generado una, una cuestión que uno puede palpar en la obra de, de Fontana Rosa, si bien ya se ha convertido también en un, en un número opuesto a la hora de referenciar grandes cuentistas, realmente lo es y surge a partir de esas historias y de esos personajes conocidos que quizás fueron una vez, que seguramente no han sido amigos, claro. seguramente no es que somos todos amigos realmente, como, como parece ser también algo de de las redes pero siempre hay algunos que otros que dejan su huella y su recuerdo y celebro en mi caso una opinión personal que de Decante en esas creaciones Digamos, o en esas expresiones artísticas Sí, una, una ventaja eh, Y una cualidad envidiable Por lo menos en, en mi caso eh, de, de estar y no Estar, digamos, en, en esos encuentros Estar, digo, participando Formar parte y al mismo tiempo no estar En el sentido de siempre tener una, una Mirada ajena para ver Recordar e eh, incluso Grabar en la memoria los diálogos Y situaciones y personajes y Y características fisonómicas digamos, que hacen, en este caso, a los cuentos de Fontana Rosa Que la mayoría transcurren, o muchos de sus cuentos transcurren en, en la mesa de un bar O bueno, son historias que se han contado sí. en, en ese bar Así es, así que un breve, un breve paréntesis en el día hoy, del, no es el día de la amistad El día de la amistad o del amigo será el viernes, sí. va a ser prolífico en reuniones, en reservas de mesas, sí. en promociones de comidas, promociones de bebidas... En 2x1, en 5x1... Sí. En, en happy hours. Sea. Happy hours. Hoy es el día del emoji. No Ajá, tiene que ver... Verdad, tiene que bien. ver eh, con, con estas cuestiones de, de, de representar, digamos, de representar el afecto de una forma más sí. virtual, si quiere. Pero tiene que ver con un nuevo día también, que se suma un calendario de junio, que va encontrando sus... A medida que pasan estas efemérides eh, cortas, podemos decirlo, pero que hacen. Así que fue un breve... Un breve Un gran, una gran red sí es verdad, eh, así que bueno por lo pronto celebremos los espacios de, de reunión, por ejemplo puede ser el, el Olga Vásquez el Olga como... Vásquez claramente y la radio que no deja de ser un encuentro también entre, entre siempre entre el que habla, también el que escucha el que, los que en este caso somos dos pero eh, tres extensivo también a la operadora y los oyentes, y vamos a cerrar con algo vinculado al Cuchile y Samonia, a Manuel J. Castilla, Sí. En este caso en la voz de León Gieco, la zamba maturana que se plantea como una reflexión, si quiere. No, no encuentro la amistad, porque, pero sí un encuentro, en este caso, entre un hachero, un, un retrato muy bien de esos que también pintó la zamba, también pintaron Cuchillo y Samón y Manuel J. Castilla, y tiene algo de blues también, como para cerrar el círculo musical trazado en el Ojo de Güey de hoy. Ojo de Güey Un ojo para oír mejor. Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde, con Mauro Basúk y Matías de Loreto, en Radio Nauta FM 106.3. Ahora vamos a cantar una samba de, de un personaje eh, muy admirado en Argentina, que se llama Cuchi Leguizamón. Esta es la samba de un compositor de Argentina llamado Cuchi Leguizamón. La samba argentina es como el, el blues de acá, digamos. no? La samba is es casi como el blues aquí en United States. cimientos Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro De tanto andar esos montes Salta se ha vuelto a hij si va a hij un klap slaat, su sangre primero si va hij een klap slaat, zal hij weer en el vino que te duerme, dormido llora tu pago. En el vino que te duerme, dormido llora tu pago. Del hombre. Que lo quemaba. Y con el humo ir al cielo. Machadito maturana. Y con el humo ir al cielo. Machadito y maturana. Será desia cherito de se que no ha sido nada Quizá lo joren los vinos que se chileno tomaba Quizá lo joren los vinos que se chileno tomaba Zilenito y desterrado En el vino que te duerme Dormido llora tu pago En el nido que te duerme Dormido yo. Ojo de Güey, fíjate qué pasa. Últimos últimos instantes, aquí en Ojo de Güey hemos completado el capítulo 8 de esta primera temporada de Ojo de Güey que se transmite en el 106.3 FM Radio Nauta. Que eh, está ubicado aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Así es, Matías Di Loreto. Por mi parte los invito a escuchar nuevamente Ojo de Guay el 9, que va a tener lugar por una cuestión lógica. Claro. El martes próximo. Así que agradecemos a Tamara Camparo que estuvo en los controles técnicos. Los dejamos con A la Vuelta de 18 a 19 y nosotros volvemos el martes próximo. Hasta entonces. El de cuestión de encontrar